Muy buenas noches a todo el mundo ¿Me se siente? Sí, me se siente eh, Estoy un jueves más En este caso el día 2 de mayo del año 2013 eh, Anedonia Estáis sintiendo hablar al anedónico miserable Que y el director, productor, presentador y toda esa milonga de cosas de Anedonia Estáis eh, sintiendo falada al anedónico miserable presentando Anedonia en lo que llega la radio libre libro eh, Radio Cucaracha, Radio Cuca, esta radio que tiene ya más de 30 años de existencia eh? a ver Y bueno, vamos a ver si llega a alguno más, porque parece ser que los poderes quieren acabar con, con nosotros. Bueno, pues oye, ya veremos a ver si, si lo consiguen, a lo mejor lo consiguen, o a lo mejor no. Me pongo aquí con los cables de los micros, no sé. A ver, este, este se me siente, y que, ¿sabes lo que pasa? que esta semana estoy con unos cascos chungos, rompiéronse la semana pasada los cascos que había, los auriculares, vamos, que había aquí para pa utilizar, ¿eh? para pa que los usaremos todos, rompieron de momento todavía no, no pudimos traer, traer otros nuevos, que oye, que vendrán, ¿eh? que vendrán, pero bueno... ...de momento no los tenemos... ...de momento no los tenemos... ...y entonces estoy con unos viejos... ...que había aquí... ...que suenen nada más... ...pero un auricular... ...pero una orella... ¿eh? ...entonces bueno... ...pues que no sé yo... ...no sé yo si... ...si... ...si... estás bien o mal... ...porque yo ya estoy muy fecho a... ...a hacer el programa con auriculares... ...lleva una pejada... ...porque puede hacerse perfectamente... ...el, el programa sin ellos... ...de fecho me lo voy a quitarlos... ...voy a subir un en el volumen de... ...de fondo... Este, a ver, a ver si es así, si así, soy a, a hacer un mayor, porque la verdad que es pues mentira, eh, pues mentira. Mira tú que <coughs> teniendo, teniendo dos orellas, ¿eh? al fin y al cabo, si lo sientes pero una, suponse que, que oye, que se, se siente bien, ¿no? ¿Para qué te falta las dos? Tienes una, pues, eh. Todo lo pasaba yo hoy viendo un, un capitulín, eh. Un capitulín de una serie de televisión en la que uno y cortar en una mano. ¿Eh? y estaba el hombre todo todo desfecho todo jodido y deprimido porque cortaron una mano y no sé quién decía, joder, nada más te cortaron una mano coño, quédate otra uy, joder, pues hay que ver las cosas, pues bueno, bueno <risa> si les ve siempre el pues, mal oye, cortaron una mano, coño pues mira, la botella medio medio llena, quédate la otra ¿Eh? igual yo mucho decir y mucho decir y está bien tenerles les dos manos, que sé sí, yo Pues hoy hoy hoy tenía yo ganas de de comentaros de comentaros una cosa, ¿eh? De comentaros una cosina que que me me pasó y tal. En, en general en general la gente cuando llee un poco heterogéneo, cuando llee un poco raro, ¿eh? pues a lo mejor el, las relaciones personales, ¿eh? la amistad no funcionan de la misma manera que que con en el resto de las personas, ¿no? Que sé yo, pues, por decir vos, por, deciros, por deciros algo, pues, eh, como hay muchos temas en los que a lo mejor no, no, no, puedes, no puedes opinar o, o tampoco la tu opinión ya sí muy, muy seria, muy afalladiza, pues bueno, pues a lo mejor con el tipo de gente que lleva la gran mayoría que fala de esas cosas, pues igual no, no puedes tú establecer una relación muy fundera, ¿no? qué sé yo, por poneros un ejemplo Pues hay mucha gente que fala de fútbol Bueno, pues yo a mí como No me gusta el fútbol Y más, eh, desprecio Fonderamente el fútbol eh, Siento un desprecio Bastante grande por, por el fútbol Especialmente el fútbol como deporte En sí, y ya de por sí No me gusta demasiado eh. Pues me llevo un deporte Muy chungo, en el sentido de que Normalmente casi todos los deportes Eh Yo también, un, un lugar común, un dicho, una cosa, una creencia en general que no tengo yo muy claro que te ha sustentado en, en, en algo cierto, pero bueno, suponse que los más de los, de los deportes eh, sirven para pa deprender, aparte de lo que llega, la, la táctica y la didáctica y la estrategia del deporte en sí, sirven para deprender, pues bueno, unos valores sociales, un respeto al contrario, una educación, tal... Para mi idea que ya os digo... ...no tengo yo más claro que sea sino no de verdad... ...pero si sí hay un deporte en el que... ...por supuesto que no pasa eso... ...creo que ya desde de, de, de los primeros momentos... ...y en el fútbol... ...digo ¿eh? bueno... Eh, ...la verdad que tengo la experiencia... De, ...de estar en escuelas deportivas... ...y conocer a los... ...rapacinos... ...críos pequeños... ¿eh? ...de 8 o 9 años... ¿eh? que jugaban a, a determinados deportes y entre ellos, por supuesto, el fútbol y bueno, de la misma manera que prácticamente todos los demás, ¿m? todos los demás de, en todos los demás deportes, los monitores, bueno, pues tenían unos valores intentaban vender esos valores de, bueno, de que bueno, que estábamos aprendiendo, que eh, que, que todos íbamos a jugar igual. el mismo tiempo, que daba igual ser mayor que peor, que ya aprenderíamos qué tal, en el fútbol ya en el primer día ya era otra cosa totalmente diferente, y era otra cosa totalmente diferente, digamos que digamos que en el fútbol, a veces igual ya que ya tuve también malas experiencias de conocer a muy malos monitores de de fútbol, pero bueno, ya en el primer día, pues ya la, la cosa ya era, vamos a hacer una prueba el que se bueno, puede ...entrenar con el equipo... ...el que no, no... ¿eh? ...después a la hora de jugar, jugar al bueno... ¿eh? ...cosa que a lo mejor en... ...en categorías superiores... ...igual está justificado... ...pero en años de, de 8 o 9 años... ...yo creo que no, ¿eh? cuido que no... ...cuido que era mejor hacer... ...lo que solíamos hacer a los demás... ...deportes, de, oye... ...que jugar a todo el mundo, eh pero igual... ¿eh? ...luego, bueno... ...pues eh, esto ya dicho... ...por... Por niños que jugaban, que estaban de jugar al fútbol, bueno, pues lo lo habitual allí era de aprender a hacer faltas, ¿eh? Facer faltas. Cuando uno era demasiado bueno y estaba desequilibrando el partido, pues había que intentar darle una patada a rodilla para que no pudiera jugar más. No sé, esto igual ya una exageración, igual fruto de malas experiencias. Pero bueno, yo creo que ¿eh? si veis un partido de los profesionales. pues a lo mejor estas ideas están perfectamente implementadas en, en esas personas que ganan que ganen docenas o cientos de millones y, y no son precisamente, que digamos, unas bellas personas para con los demás. ¿eh? Bueno, pues esto que yo estoy diciendo ahora, por ejemplo, lleva bastante territorio en, en el sentido de que Oye, la más de la de la gente no opina, no opina de esta manera, ¿eh? No opina, sí, no, no cree que que el fútbol sea algo tan deleitable, sino que cree todo lo contrario, que es una, bueno, pues un entretenimiento, una afición, afición para jugarlo, que jugarlo juega poca gente, relativamente, una. ...una afición interesante para verlo... Para, ...para entretenerse viendo que sea el Madrid... ...que sea el Barça, que si estas cosas... ...bueno, oye, pues... ...en fin, eh, hay muchas conversaciones... ...que giran alrededor del, del fútbol... ...el fútbol es un... ...un recurso, una muletilla... ...que pues sacas en cualquier momento... ...y en general sirve para... Pa tapar una, una conversación curiosa... Eh, ...una conversación curiosa... ...otra cosa que... ...bueno, pues que mucha gente... también también me gusta hablar de la que también me gusta hablar y, y que también en muchos casos y un recurso del que puedes tirar para para pa dinamizar una conversación y son los coches ¿eh? son los coches son, eh, hay mucha gente ¿eh? la gran mayoría de la de la gente tiene la afición por los coches entonces oye quien más quien menos ponéis a hablar de coches Y bueno, pues conocen los modelos, hay gente que conoce mucho, que igual te sabe hablar de, de, de motores y de potencias y de, de caballos y de un montón de cosas, y hay otros que igual no, que se quedan más. ¿eh? No, pues hay este modelo que a mí me gusta de ver más y este otro que a mí me gusta de ver menos. O lo mejor sencillamente falen del tráfico, ¿eh? Del tráfico, oye, pues vaya cómo anda el tráfico en tal sitio a tal hora o o miras, viste, viste cómo está la, la gasofa, ya tal... Eso, pues bueno, conversaciones, ¿eh? conversaciones que pueden, que pueden tenerse Y que en un grupo de amigos, pues muchas veces, a lo mejor, una cosa de la que hablar Claro, yo tengo el problema que de la misma manera que desprecio el fútbol Tampoco tengo yo mucho ciño a los coches ¿eh? Yo todo el tema de los motores de explosión pues tengo yo un, un pocoñín de, de manía no me gustan especialmente los motores de explosión entonces claro, no me gusta el fútbol, no me gustan los coches la política, gustame la política hombre pues mira, les mis opiniones en política si lo podemos llamar así que yo, mmm, no, me, no me gusta hablar de, de la política como un fenómeno separado ¿eh? yo tiendo a hablar de, de la vida No hablar de la vida, los que te de sentir en Edonia ya, ya, lo, ya lo sabréis, eh, sabréislo perfectamente, que, que para mí no hay, no hay separación entre todas esas cosas. Bueno, pues por ejemplo, ahí estamos para hablar de política, pues yo tampoco tampoco valgo, tampoco valgo. Oye, otra cosa, oye, que pueden discutir, que si los de izquierdas discuten con los de derechas, que si se junten unos cuantos de izquierdas, pues a lo mejor, oye, pues tienen un rato de animada conversación. pues simplemente criticando las ideas del del contrario político y tal yo para mí tampoco yo tampoco valgo para eso porque claro para mí los de izquierdas y los de derechas para mí es todo lo mismo es todo lo mismo y la cuestión es que una cosa no hay falar por falar eh y ni es tampoco esto de decir ah, yo paso de todo para mí son todos iguales no y es sencillamente que cuando observas, pasará pues, a vosotros también ¿eh? cuando observas un... bueno, qué coño? podemos hacer perfectamente una metáfora física cuando observas de verdad con los huellos ¿eh? dos cosas que están bueno pues a una distancia, qué sé yo ¿eh? de... vamos a poner un medio mires en un mapa ¿eh? mires en un mapa donde está Madrid ¿eh? por ejemplo y donde está view ¿eh? bueno, pues si mires un mapa que representa España Dirás, bueno, pues oye, Madrid y Uvieu están relativamente cerca o relativamente lejos. Pero claro, si lo mires en un mapa de Europa, por ejemplo, pues ya dirás, oye, pues están bastante cerca. Porque comparado con, con lo que hay de, de, de Madrid a Berlín, de Madrid a Uvieu, pues hay muy poco. Claro, es un mapa de Europa. Ahora ya como mires un mapa del mundo, pues entonces dirás, coño, pues están ahí apegados. ...entonces lo que en un principio estaba yoñe... ...porque lo mirabes relativamente cerca... Eh, ...llega un momento en que está... ...en que está pegado... ...está pegado... Eh, ...y decir, a ver... ...yo no no que a lo mejor piense que los que... ...son de, de, del partido A... ...no piensen que el partido B... Eh, ...y es totalmente diferente a ellos... ...claro, si lo miran desde su punto de vista... ...por supuesto, están añoñadísimos... ...están en, en el sitio contrario... Pero, claro, gente como yo, que los vemos en de muy oñe, ¿eh? para pa, pa nosotros las diferencias son tan increíblemente pequeñas que, que son prácticamente lo mismo. Son prácticamente lo mismo. Bueno, pues, vamos, que no puedo ni hablar de fútbol, no puedo hablar de coches, no puedo hablar de política. ¿eh? El otro supuesto tema que dicen que... que el, El, el, el otro tema nacional son los toros, por fortuna, no, no sé si es verdad o si hay una idea que, que quieren meter, pero yo no conozco a nadie de que, que eche el tiempo de toros, a ver lo sabrá, ¿eh? a ver lo sabrá, no, no digo que no, no digo que no. Bueno, pues como como os decía, como os decía, bueno, pues el fecho de ser así, no, un poquillo tergiversado, de tener unas unas ideas un poco un poco raras, un poco extremadas de las que tienen la la mayoría, lo más de la gente, pues bueno, tiene este este problema, este este perjuicio, este perjuicio que lleva el fecho de que, bueno, pues no puedes a lo mejor mantener una una conversación así fonda. no sé qué fondeura se puede se puede agarrar hablando de fútbol, pero bueno, qué sé yo oye, que estos son, no dejen de ser ejemplos ¿eh? Eh, digamos que yo tiendo a tener opiniones bastante heterogéneas en la mayoría de las cosas ¿eh? incluso con la gente que se supone que está más cerca de mí yo sigo teniendo unas opiniones medio heterogéneas yo soy así, oye, qué sé yo, a lo mejor lo, lo heredé, lo heredé de... el mi abuelo que siempre dice que, que a él le gusta tocarles narices que le gusta llevar la contraria y tal yo no sé si, si lo fejo a propósito cuido que no cuido que no pero bueno a lo mejor y ¿eh? a lo mejor en el mi interior pues hay, hay algo que le gusta llevar la llevar la contraria no es malo ¿eh? no malo de todas maneras porque bueno pienso que eso es ¿eh? siempre siempre siempre aportar una visión crítica pues bueno igual no, no está mal no está mal de todo bueno Lo que estaba diciendo, pues ya era eso: que, que yo tampoco soy soy así, entonces un, un, una persona fallaiza para tener un círculo de amistad, es una red social. ¿eh? Que yo curioso, ahora eh, cuando uno dice lo de red social, ya, ya el, que te, el que te está sintiendo ya asume que estás hablando de, de internet, que si del Facebook, del Twitter, del LinkedIn, de, de estas cosas. coño, no, joder, que va a haber que red social y un concepto que existe de toda la vida que, lleve, bueno, pues eso la, la red de, de individuos de otras personas con las que mantienes de algún tipo de, de conexión de amistad de ¿eh? lo mismo que, ¿eh? que se fala en internet, pero bueno, la metáfora ya la, la internet ¿eh? internet falase metafóricamente de redes sociales eh, refiriéndose a las redes sociales auténticas que son les de fuera lo que pasa que bueno yo creo que va, que va a ser un caso de estos en los que en los que al final la, la metáfora acabe quedándose con el término para ella y, y, y el término que lo que en principio ya era el concepto que ya era en principio pues acabe acá convirtiéndose en la metáfora no sé si me explico pero bueno tampoco pasa nada si no me explico entiéndome yo y ya fondo bueno, bueno. Pues qué estaba diciendo, eh, y ya llevo 20 minutos para pa, pa, pa introducir esto, andar eh, lo dices que, lo, que, lo que tiene la, la anedonia, eh, que estás todas las semanas sin falar, eh, sin falar de esas cosas. llegues aquí, abres el micro y venga, y sueltes aquí todo. Sueltes aquí pela boca, bueno, todo lo que todo lo que te da la, la gana y más. Bueno, pues qué decía yo, <coughs> que eso tiene el ser heterogéneo raro, ¿eh? tiene la su so parte mala, la parte mala y eh, bueno, pues sí, mm, bueno, si cierto aislamiento, eh, social, mm, es sí, no poder mm, no poder pertenecer a unas determinadas redes, no puede pertenecer no si puedes, pero no puedes pertenecer eh, al 100%, tan profundamente como como pertenecen otros. Pero también tiene la soporte buena, eh, Y la su so parte buena y eh, o se manifiesta cuando coincides con otra xente eh que tiene un poqueñín aunque sea de la mesma manera que tú selles de otra tiene un espírito crítico y tiene unas inquietudes y unes y unes diferens que nun que faen que también se raro que tamén también sea que tampoco se que tampoco se el individuo medio de la de la sociedad eh eso tiene de ventaja que cuando conoces ese tipo de xente. no bueno, pues desarrolles una, una afinidad, ¿eh? Y es fácil que, que tú seas una persona o bien agiada, ¿eh? Pero en el momento en que encuentres a otra persona que también lle, ya sé, y es raro como tú, ¿eh? pues eh, seguid es una un, ¿eh? Es una afinidad, una buena relación con, con esa persona. Ya os digo, muchas veces puede ser con personas que que no piensen eh, en, en absoluto de la misma manera que tú, ¿eh? porque a lo mejor lo que nos caracteriza no es el, el pensar de una determinada manera, sino a lo mejor el, el poner siempre en crítica, lo el poner siempre en cuestión lo que pensamos, ¿eh? el, el intentar ser la mayoría de las veces lo más críticos posible. Ojalá, ¿eh? ojalá, porque bueno, a mí me gustaría ser así, no tengo claro que... que lo sella, ¿eh? Esto ya estoy poniéndome en, en cuestión, <risa> pero bueno y, y, el, y el signo de la vida, bueno pues lo bueno que tiene eh, conocer este este tipo de personas ¿eh? Eh, y es que se desarrolla bueno pues una pequeña red social, ¿eh? lo que pasa que en este caso no llega a lo mejor como esas otras de la de la gente que, que se ve habitualmente que Que, bueno, que mantiene una relación y cuando la cosa oye pues la relación se distancia en el, en el tiempo, incluso en el espacio, pues, pues va perdiéndose, va diluyéndose y va desapareciendo. Eh, yo pescancéme, ¿eh? ya desde hay años, que, que sucede exactamente lo contrario en estos casos de los que estoy hablando esta noche. Cuando el número de personas con las que... puedes compartir determinadas cosas y tan pequeño ¿eh? pues la relación mmm, fue ese bueno pues una una conexión bastante fallaiza de manera que no tienes falta de una relación muy habitual o, o muy frecuente o muy cercana para pa, bueno, pues para mantener ese ese nivel de bueno de afinidad digamos ¿no? o de amistad o bueno, lo que queráis llamarlo tengo yo un amigo por ejemplo tengo muchos bueno muchos no tengo muchos amigos que diga que tiene muchos amigos incluso aunque sea homonio eh, para mí aunque sea aunque sea ortodoxo para mi idea que para mí de que miente para mí mi de que miente porque no es posible tener muchos amigos de verdad no es posible entonces yo amigos de verdad tengo muy pocos tengo muy muy muy muy pocos ¿eh? no sé si si tendré ninguno ¿eh? Eh, sé de lo que estoy hablando ¿eh? no, no lo digo para decir porque sí que tuve amigos ¿eh? a, en la, a lo largo de mi vida tuve amigos que luego por lo que fuera dejaron de ser amigos a lo mejor sencillamente por, porque yo me convertí en una persona tan heterodoxa que, <risa> que oye los otros siguieron siendo ortodoxos y, y, ya, y ya cambiamos la, la relación ¿no? pero bueno eh, si tuve relación con personas eh, bueno, pues una relación muy fondera. ...y que a lo mejor sí podía... Sí, ...a lo mejor por eso precisamente soy yo tan... tan ...tengo tanto procuro... ¿eh? ...para hablar de, de... ...de gran amistad... ...por eso digo yo que... ...amigos tengo pocos... ...realmente realmente muy pocos... ...sí es verdad también... ...que los pocos que tengo... ...gracias a lo mejor a esta heterodoxia... ...son muy buenos... ¿eh? ...son muy buenos amigos... ...y a los que aprecio mucho y que, bueno, supongo que que también me aprecian a mí... ...esperemos, porque va, oye, pues siempre presta, ¿no?, no es indispensable, no indispensable... No ...pero bueno, y yo prestoso, y yo prestoso que, que te aprecien, ¿eh?, y yo prestoso que te aprecien... ...y, y tiene la, la ventaja esa de que de que por poco que que te veas, poca relación que tengas o poco intensa que sea... En el momento que tienes falta de los colegas Pues aparecen otra vez O en el momento que te los encuentres Pues, pues coño eh, Joder, pásalo muy bien ¿m? Pásalo muy bien O igual pasan unos meses y tal Y, y encuentres a uno de ellos O haces algo con él y, y préstate coño, préstate Mira, por ejemplo Vamos a, a poner ejemplos eh, Tengo yo un colega Que, que siente este, este programa y que, y bueno, cono, conocer, conocemos hay muchos años, no sé cuántos años habrá eh, bueno, muchos tampoco tantos, ¿no? <ríe> qué sé yo, pues, cuánto habrá eh, seis años, siete, una, por ahí una cosa, una cosa así ¿no? pero igual de esos seis, siete años pues no nos vimos más de veinte de veces ¿eh? así nada, así nada, os pues lo digo y igual hoy en día, pues no coincidimos más que dos veces al año o tres pero bueno, Indasina les, les dos o tres veces al año que coincidimos pues igual estamos falando ores y ores y ores y, y, y, y, y vamos marches de ahí con una sensación de tener aprovechado el día tremendo porque falaste de cosas muy interesantes no falaste de fútbol Eh, no, no falaste de coches eh, no, no falaste no falaste de salir por ahí no falaste de de, de, de que si el rajoy que si el que si es otro que si el rubalcaba no falaste de esas cosas falaste de cosas mucho más interesantes puede ser cualquier cosa además ¿eh? puede ser cualquier cosa pero más o menos eh, falaste con con una persona que también le gusta poner en crítica cosas que también lo cuestiona todo... ...que no se cree... las cosas que dicen en la, en la tele... En, ...en Sin Más... ¿eh? ...que no se cree las cosas que dicen en el... ...en el periódico... ¿eh? ...que hay, también, mira... ...y esto pasa una pijada... ...pero no ye, no ye... ...hay personas... ¿eh? ...que a lo mejor no conciben otra manera... De, ...de ver a una persona... ...que no hay tiempo que ve ...que quedar con ella para tomar un café... ...cosa que me parece... Una maravilla, porque a mí me encanta quedar con alguien para tomar un café. Yo una cosa muy guapa. Pero hay personas que, que queden contigo y, y asumen que queden pues para pa calillar la calle, o, o para ir al monte, o, o para joder, para cosas <risa> diferentes. ¿eh? No yo rendo la cabeza que, que haya que, que ir a tomar un café, que haya que ir a. ...a meterse en un bar, en una cafetería... ...que ya os digo, que está muy bien, eh... ...yo también conozco a gente que... ...que opina que eso es una aberración... ...y una barbaridad y que... Eh, eh, ...que no hay por qué meterse... ...a tomar nada para... ...para hablar con alguien ...bueno, pues a mí no me... a mí ...yo ni pienso que sea una barbaridad... ...ni pienso que sea necesario... Eh, ni pienso tampoco, todo lo contrario ¿eh? O sea, es decir, sencillamente a mí no me parece ni bien ni mal Pero bueno, préstame saber que hay personas con las que la manera de verse, pues dar un paseo en bicicleta y, y andar por el monte, y caminar por la calle Y gestionar una radio libre, por ejemplo ¿eh? ¿Veis? Hay muchas maneras, muchas maneras Yo hay gente con la que tengo una relación muy muy fundera, muy buena y, y, y con las que nunca tomé un café quien dice un café dice un teo dice un colacao dice un cacharro vamos a ver cada uno tomará lo que idea lo que idea la gana eh pero bueno yo creo que me, me entendéis perfectamente no me entendéis lo que, lo que vos quiero decir, quiero decir que, que no son cosas que no son cosas necesarias. No es necesario hablar de fútbol, no es necesario hablar de coches, no es necesario hablar de política, no es necesario hablar en un bar, ¿eh? no es necesario. ¿Son barbaridades? Yo personalmente pienso que no. ¿eh? No necesariamente, hombre, claro que, ¿eh? claro que se puede, se puede ir a una, a una cafetería. ¿eh? Coño, ¿por qué no va a poder irse a una cafetería? Te siente que te que dirá no, no, pues que vas, oye, una burrada, ¿eh? porque ya metes en la rueda y el consumismo y el no sé qué. Yo pienso que no, pienso que no. El otro día, precisamente, falaba yo con, con una de estas personas que os digo, es que nunca no fue falta ver a menudo ni tener una relación estrecha para pa mantener una, una buena amistad. Falaba yo con esta persona de, de este concepto de la... ...de la necesidad... ...a lo mejor de... ...de hacer... ...de hacer determinadas cosas que en principio... ¿eh? ...igual van en contra de... ...en contra de la coherencia... ...que, que, que debes... ...que te, ves, te sientes obligado a... ...a practicar... ...Falaba yo con una... ...con una persona... ¿eh? Un, ...un buen sintiente también de este programa... ...yo lo que tiene también es conectar con determinadas personas... ...que luego guste lo que dice la, la Comisionable... ellos sabrán, ellos sabrán, porque vamos las cosas que se dicen aquí, tela son, no porque se haya ninguna barbaridad, bueno, a veces sí son pero más que nada porque yo no entiendo, sigo sin entenderlo de verdad, sinceramente, no entiendo como una persona puede estar una hora, una hora y pico sintiendo falar a, a este que fala, que vos fala pero aquí, porque, porque bueno, discurso totalmente incoherente ya veis que no me, no me centro yo ni para Dios, no me centro ni para Dios pero bueno Y, y cuento cosas y bueno, en fin. Que decía yo que estábamos hablando de un de un tema. Joder, que ya es raro que no tenga yo ya falado de él. donde de que tengo que, tendría que decir que hay un programa entero, por lo menos, y o, o varios programas. Estoy hablando de la película esta de Matrix, eh? Matrix. Matrix y una película. Bueno, los que la vierais, eh. No sé si opináis de la misma manera que yo, porque otra cosa que tienen, eh, otra cosa que tienen el eh, el espíritu este autocrítico que yo tengo y el asumir que bueno que la manera en la que yo veo las cosas no necesariamente tiene que ser la manera correcta ¿eh? correcta o incorrecta pero bueno también lo que lo que fijo que no lle, lle la manera en la que la ven los demás entonces para mí esa película Matrix eh, para mí lle una hostia, una maravilla a mí fa me, fa me sudar frío vos digo ¿eh? porque de verdad que uf, ya tremenda eh, ahora ahora hay mucho tiempo ya que no me la que no me la veo ¿eh? que no me la veo, pero bueno en ese momento tuvo me prendado llegaba verla, yo qué sé es, que la vería treinta veces por lo menos a lo mejor hasta más, no sé porque yo creo que hubo días que llegaba de eh llegaba de de trabajar a casa y ponía esa película. Y venga, ve la película más de aquella, trabajaba yo en la, en la construcción, os aquí me Bueno, igual precisamente por eso veía yo cosas que, que, que no ven los demás. Pero bueno, perdonáis, ahora si no la visteis, pues voy a spoilear. ¿eh? Siéntolo mucho. Si no la visteis, yo digo tiempo a que a que paréis, a que paréis de sentir anedonia, ¿eh? porque ahora mismo voy a spoilear la, la película, ¿vale? Estáis avisados Eh, estáis avisados todos ¿eh? el que quiera, voy a contar de 5 de para atrás y empiezo a spoilear 5, 4, 3 2, 1, 0 pues empiezo a spoilear bueno, pues la cuestión de que bueno, pues hay un matrix entre otras cosas bueno, pues y el relato digamos que el relato llega el de una traición muchas más cosas pero bueno, el argumento basa en buena medida en una traición que es la de la que hay una persona ¿eh? un miembro del grupo este que se llama cifra eh, traiciona al resto y, y los vende al enemigo ¿m? en este caso trátase de bueno pues una serie de personas los que ya lo viste lo sabéis una serie de personas que ven lo que hay más allá ¿eh? son una serie de personas normales ¿m? que viven en la en una sociedad normal pero mmm, pescánciese de que hay algo que no entienden, hay algo un poco más allá, y bueno, pues llega un momento en el que adquieren conciencia de todo eso. ¿eh? Adquieren conciencia de todo eso. Y el adquirir conciencia de todo eso, pues implica, entre otras cosas, pues darse cuenta, pescancarse de que todo eso no lleva más que un escenario que total, totalmente falso, y que la vida real, el desierto de lo real, como dice, como dice Morfeo en una gran frase, bienvenido al desierto de lo real eh, bueno pues eso el, el mundo de lo real y un mundo bastante más duro, desagradable que el, que el mundo ese de, eh, de fantasía en el que estaban viviendo Eh, se frío, se fame, estás eh, siempre peleando, comen nada más que si sí, unos mocos ahí, una especie de mocos que son vitamínicos y energéticos la de mi madre, pero bueno, eh, eso, bueno, pues, tan peor, tan peor, pero mmm, acepto necesitar peor porque por lo menos conocen la verdad y no están viviendo en una mentira, ¿eh? ya no están viviendo en una mentira. Bueno, pues hay uno de los personajes ¿eh? que en un momento. Decide ellos, de ese mes en cuando, todos estos personajes, ya veis, pues bueno, vuelven a entrar a ese mundo de fantasía, ¿eh? a ese Matrix, ¿eh? a ese mundo que en realidad no existe, que llena más un mundo generado por ordenador. Bueno, pues de ese mes en cuando vuelven a entrar para pa cumplir de algún, de alguna misión, de alguna tarea ¿eh? dentro de, de la Matrix esa. Bueno, pues el, el, el traidor en cuestión, ¿eh? en una de las entradas que fae, lo que falle y quedar con con los enemigos, ¿eh? con los enemigos, con los con los miembros del sistema es ¿eh? si y que quiere tener a todo el mundo, a todo el mundo esclavizado y bueno, para oferta ellos la manera de, de agarrar a los demás, de agarrar a los otros y de, de acabar con lo que ellos llamen terroristas. Y muy bueno, ¿eh? pues vos ahora los que ya visteis, ¿cuántos años tiene esa peli? Matrix debe ser del 2000, ¿cuánto? 3 2 2001. no lo sé pero bueno que ya tendrá sus sus diez años bueno y no y sus quince ¿eh? y, y a lo mejor sus más no sé exactamente de qué año y pero ya de mucho sí señor bueno pues cancemos pues, que, que ya en ese momento los magos ¿eh? los los <coughs> supuestos agentes del sistema llamaban ya terroristas a ¿eh? los otros allí como gola que cuando uno, uno, uno, uno no no le gusta al, al su sistema al, al estado llámelo terrorista ¿eh? El concepto, y uno de esos conceptos, y uno de esos términos que ya no tienen ninguna relación con lo que era al principio, al principio terrorista, el terrorismo era una cosa muy específica. El terrorismo era el daño indiscriminado, fecho de una determinada manera, bueno, un combate no no ortodoxo, digamos, y ahora terrorismo y todo. En cuanto lleves la contraria a, a los que manden, ya es un terrorista. Bueno, curioso porque a veces en un caso es terror pero ya es un terrorista igual bueno igual bueno, el, el caso que, esto fue un inciso tampoco llega eh, tampoco llega la, la cuestión central eh, de, de, de, del, del tema este el caso ya que eh, ese, ese traidor eh, el razonamiento que ellos da a los agentes enemigos para pa traicionar ¿eh? No impide ningún razonamiento, pero él dicelo en algún momento de la película. Allí que está farto de pasar frío y fame, y dice que la ignorancia y la felicidad. ¿Mm? Y dice esto mientras mientras está asentando una chuleta, ¿eh? y dice, sé que esta chuleta no existe, ¿eh? sé que hay Matrix, la que está diciendo al mi cerebro, Eh, y carne burrico y es jugoso y tal ¿eh? y es mentira y en ese momento lo que dice pero sabéis que os digo que la ignorancia y la felicidad bueno pues eh, no os digo que no no os digo que no se verdad que la ignorancia y la felicidad eh, en muchos casos especialmente cuando van las cosas bien ¿eh? cuando van mal ya no tanto pero cuando van bien eh, en muchos casos es preferible ser ignorante porque es más feliz cuando uno cuando entiendes nada de lo que te rodea, no necesites entenderlo necesites entenderlo para seguir viviendo bien a gusto y, ¿eh? para seguir comiendo así filete pero el problema allí es que <coughs> y ya lo que yo con, con, con este rapaz que hablaba de la película lo que yo decía que, que me parece un, un pequeño fallo de argumento eh, no tengo yo muy claro que una vez Que ya, que ya te pescanciaste que ya viste, ¿eh? serías capaz de volver a a no ver. ¿m? Aunque sufras por ver, ¿eh? eso como decían en una letra de la polla, el, quieres ver lo que es sufrir por estar despierto, bueno, pues, aunque sufras por estar despierto, eh, no tengo, claro ¿eh? tengo yo muy claro que puedas volver a dormir, no tengo yo muy claro que puedas volver a dormir. Pero, pero si sí tengo claro que el sufrimiento puede ser tan grande, pues que te lleve a, a hacer barbaridades, no lo mejor exactamente de la de la traición, pero bueno, si sí autodestruyete de, de de alguna manera. Bueno, pues por eso precisamente decía yo. y bueno, pues algunos otros que sienten habitualmente este programa también saben de qué estoy hablando porque bueno, pues tuvimos discusiones muy grandes, yo creo que en general casi toda la gente que siente este programa eh, también es friki de, de Matrix, ¿eh? también es friki de Matrix y si hay alguno que está sintiendo este programa y no es friki de Matrix, digote yo que va a descargar Matrix y va a verla <risa> seguro, además segurísimo que digo yo que bueno, el concepto ese de que teníamos ¿eh? unos cuantos El trovador, el pistolero, por ahí, el de que de mes en cuando hay que entrar a Madrid a comer una chuleta. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Hay que hacerlo, hay que hacerlo de mes en cuando. Supuestamente, ya incoherente, estás fuera, ¿eh? pues rechaza todo, todo lo de dientes, refuga. No. Yo soy de la firme opinión que de mes en cuando eh, hay que comer esa, esa chuleta. Hay que comer esa chuleta, lo que pasa es que en cuenta de comer una chuleta todos los semanas, a lo mejor solo tienes falta de comer una chuleta al mes. ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a, pero vamos a hacerlo. ¿eh? No vamos a, a quitarnos la chuleta y decir, pasar ganas de la chuleta y decir, no, no, yo voy a seguir pasando fama y voy a seguir comiendo mocos porque yo no quiero saber nada con Matrix. No, no, pues a lo mejor de ese mes en cuando ¿eh? hay falta entrar en Matrix. ¿Eh? de ese mes en cuando fai faltas esa, esa chuleta y bueno oye pues joder quiero hacer con esto que no hay que no que un producente todo lo contrario ye contraproducente ¿eh? el auto destruyese el sufrir no no no no el, el, el ver las cosas tiene que implica sufrir claro nunca hay más remedio porque joder pues lo que vemos y y, y, y tan locura ¿eh? y es todo tan demencial, tan esquizofrénico, que claro que tenemos que sufrir, y al ver que se tomen esas, esas decisiones si, si, propias de psicópatas, y bueno, pues claro, sí, sufrimos, pero vamos a intentar sufrir lo, lo menos posible, joder, y si de ese mes en cuando hay que tomar la chuleta, pues se toma, ¿eh? y no pasa nada, de verdad, ¿eh? no tengamos miedo de tomar la chuleta. con la ley, pues, ah, vale, ya sé lo que pasa, iba, joder, iba a hacerlo de puta madre, iba a empezar en, en un cantarín que no tiene nada que ver con este tema, mira tú que lo propio ¿eh? después de estar hablando de esto igual ya era poner un, un tema de, de la banda sonora de Matrix o tal pues no, porque precisamente por eso que yo os digo ¿eh? que no es necesario ser tan tan coherente y tan talibán pues voy a poner otra cosa que no tiene que ver pero la cosa llega que iba a acabar de falar y entonces ponerle que quedara esto ¡oh! de maravilla bueno pues no porque me pinchar aquí un sitio que ya era el sonido y, y no sonaba pero bueno ahora ya se supone que va a sonar, hostia Pues nada aquí aquí seguimos aquí sigue sintiendo radio cuca la radio libre dubio la radio libre dubio a través del 107.3 de la frecuencia modulada y a través de también del www.radiococa.org si es que no estáis sintiendo donde o alrededor o si es que estáis sintiendo donde o alrededor pero no os da la gana de sentirlo de la no, si que queréis más sentirlo a través la nuestra emisión web eh, a través de la nuestra página web ¿vale? Eh, seguís sintiendo Anedonia y además si hoy día 2 de mayo eh, día de la comunidad de, de Madrid si no me equivoco Eh, si hoy es día 2 de mayo, si oye es que estáis sintiendo anedonia en, en directo, en puto directo. Y si hoy no en un 2 de mayo, oye que también estáis sintiendo anedonia, pero en todos en diferido, en puto diferido. <risa> pues eh, hoy otro pues otro de los de los debates de les charres que tuve con otra de estas personas que también llegue eh, heterodoxo eh, y heterodoxo eh, no como como y todo el mundo una eh, estas personas que que también tiene espíritu crítico, ¿eh? Y que, bueno, por cierto, que también ya este programa, porque ya os digo, oye, está juntándose aquí un un garrapillo guapo de, de gente que, que siente el programa y que, bueno, pues que ver las cosas de, de otra manera, ¿eh? Hay mucha gente que pertenece a esta radio, que forma parte de Radio Cuca y que siente anedonia, ¿eh? mucho a la gente de la radio de sentir los programas que hacen los demás porque gustenos más o gustenos menos valoramos, valoramos... Bueno, estoy hablando por mí, yo por lo menos valoro mucho ¿eh? el hecho de que una persona venga aquí y se ponga delante ¿eh? de, de estos equipos que a lo mejor no entiende de todo, pero que, que, que gustan y que quiere entenderlos y que sobre todo tienda algo que decir. ¿eh? sea ya como vengo yo a hablar de que sabe Dios qué, ¿Eh? de esta miscelánea de temas de la que trato yo, sería sencillamente a hablar de la música que más se gusta, sería hablar de un tema cualquiera que el que, ¿eh? al que ellos apasionan, pero bueno, que yo valoro muchísimo el hecho de que vengan aquí. Animo vos a vosotros, a todos los que te hais así sí, si, Animo vos a venir y a hacerlo también, vale. ¿Mm? Sí joder, es sí, muy fácil, sí es muy fácil. No sé, hay, hay gente que viene que, que dice que que impone mucho esto de hacer radio, ¿eh? que de mano que verlo como una cosa complicadísima. Nada, tranquilo, es sí, muy fácil. Hombre, me más más complicado eh, <coughs> si queréis hacerlo bien, pero si vos vale hacerlo chambrón como lo juego yo, entonces sí, es facilísimo. Bueno, pues que eh, ya, lo que os contaba, que esa esa charra que tuve hoy ¿eh? con una persona en la que falábamos bueno, pues del conocimiento, de la manera que adquirimos el el conocimiento, de si podemos hablar de que de alguna idea y realmente de producción propia o si todo bien ¿eh? bien bien influido por lo de fuera, por lo que aprendemos o tal. Pues yo acordéme de, de un concepto, de un concepto que bueno, pues que cuando lo aprendí hace algunos años, bueno, pues fue uno de esos que, que yo creo que hasta cierto punto, digamos que cambian un poquito la tu visión de la vida, porque de, de ese momento, pues bueno, empecé a verlo como un concepto, como un, una manera de pensar interesante. Interesante que a lo mejor podía explicar muchas cosas que no explicaban otros y a la vez explicar a esos otros. que es en lo que se basa? Un poco en lo que se basa el concepto de, de construcción, ¿eh? de construcción del conocimiento. Un ¿eh? concepto que, a ver, un término, perdón, un concepto, el término puede usarse muchas veces y de muchas maneras diferentes. ¿eh? Seguramente hay muchos que falen de construcción y no van a hablar exactamente de lo que yo voy contando ahora. Pero bueno, a mí gusta me. me. gustó mucho la, la manera en la que lo deprendí, eh, que fue la eh, cuando me explicaron eh, que, que el conocimiento, conocimiento en el sentido más amplio, ¿no? de la cosa más simple a la, a la. al pensamiento más complicado, que en un desea de ser una construcción que se va haciendo a través, gracias, con los con los viadrillos, con los bloques. ...de las pequeñas cosas que... ...que vas, que vas conociendo... Que, ...que cada individuo, que cada persona... ...que cada sujeto... ...va experimentando... ...el, el concepto ya no me guapo... ...ya no me guapo porque... ...entamaba con el bebé... ¿eh? Con, ese, ...con ese ser... ¿eh? ...que viene al mundo... ¿eh? ...que viene al mundo... ...sin prácticamente nada... ¿eh? ...el bebé no sabe prácticamente nada... ...no sabe... El bebé viene con una serie de, de reflejos, ¿eh? unos pequeñinos reflejos que vienen supuestamente en la herencia genética ¿eh? y son las cosas que sabe hacer. El bebé no sabe hacer cosas más allá de, eh, de agarrar, como yo digo, agarrar la rama ¿eh? y poco más. El reflejo, no sé cómo se llama, el reflexo prensil, me parece. a lo mejor visteis alguna vez a los pediatras para ver que, que los niños estén bien bueno, pues igual los les, les ponen los dedos ¿eh? para pa ver si ellos agarren ¿m? cuando ellos toquen la palma cuando ellos estimulen la palma a ver si ellos aferren fuertemente si dedo y los llevan de arriba ¿eh? bueno, pues soy el el, el reflexo prensil el del niño el del monín digamos el del monín ¿eh? que se agarra la rama para nunca ayer ¿eh? Que, que los bebés humanos seguimos seguimos lo seguimos viniendo con él eh, el reflejo de succión también ¿m? el hecho de que cuando de algo le estimula el, el llavio ¿eh? a un niño, él tiende a, a succionar, a chupar eh, no, eso no ha aprendido todavía, no lo ha aprendido en ningún lado Enseguida vas a aprender que chupar lleva una cosa buena, ¿eh? porque cuando ponen el el pezón la teta, pues él va a y eso y eso va a ser bueno va, va a tener una, una consecuencia agradable ¿eh? Eh, ¿qué más reflejos tiene? bueno, pues es que, que faen también les putáis es estos que ellos hacen los los pediatras a los niños, el reflejo este de que de agarrarlo ¿eh? Eh, de agarrarlo en vilo en alto, soltarlo, hacer como que lo sueltan para cogerlo un poco más abajo y ver como ellos, los, los niños, los bebés eh, intentan agarrarlo con los brazos Claro, eh, no tener esa calle y intentar agarrarse a la rama ¿eh? para un callar del árbol. Bueno, pues con esos pequeños reflejos y, y de algunos más que no me acuerdo de todos ¿eh? ni mucho menos. Pero bueno, con esos de esos pequeños, ...poquinos reflejos, los niños van aprendiendo muchas más cosas. ¿eh? Y diréis, ¿y cómo aprenden solo, solo con, solo con eso? Bueno, pues eh, esta manera de pensar, ¿eh? la construcción. que bueno pues yo pienso que yo una manera de pensar muy fallece que sirve para de explicar muchas cosas pues opinan que cada experiencia nueva ¿eh? que si pequeño individuo ese pequeño Shushetu va teniendo va a anclar en lo que tiene ancla en lo que yo tiene con esos reflejos él va van a servir para relacionarse con el mundo ¿eh? es ser tan pequeño es ser que, que que no sabe ni siquiera, ni tan siquiera sabe... que el cuerpo de él, que ese cuerpo de él... seguramente muchos... muchos... los que hayáis tenido la, la oportunidad... la maravillosa oportunidad... de observar a un bebé... de observar a un bebé pequeñito un bebé de pocos meses... igual lo visteis... Eh, explorando la somano... ¿eh? mirando para la somano... Y, y, y moviéndola y tal... pero... ...con cara de, de extrañeza y tal... ...como decir... ...pero esto es mío... ...o no es mío... ¿Eh? ...resulta que si... ...que si... ...yo fuego... ...fuego una cosa... ...con el... ...mi... Con, ...con la mi voluntad... ...digo tal cosa... ...pues esa... muévese ...y si se mueve... ...y, y entra en contacto con esa... ...cosa de metal que está ahí... ...pues noto que llegue... ...una cosa desagradable... y entonces automáticamente se parto, ¿qué me pasa? estoy describiendo el caso de un niño que te ha hallado de un rastreador caliente cosa que nunca se debe hacer con un bebé ponerlo al alcance de un rastreador caliente pero bueno, quiero decir eh, ¿qué es esos niños están experimentando? el otro día todavía también contábame, contábame una amiga eh, cómo había pasado un buen rato mirando para pa un bebé que, que estaba empezando a, a comprender Que, que, ...que tenía vista... ...que la vista ya era de él... ...y estaba empezando a construir... ...las cosas que veía... ...porque vosotros que pensáis... ...que el ver o el, o el escuchar... ...que son cosas que ya vienen fechas... ...no, no... ...hay que aprenderles también... ...hay que aprenderles... ...por ejemplo miráis... ...¿qué pensáis? ...que un, un ciego... ...de nacimiento... ...si descubren que... ...bueno pues que a lo mejor... ...el, el su problema de visión... ...de falta de visión en este caso... ...pues y es solventable con una operación... ...y lo solventa, recupera ¿eh? recupera la visión... ...¿pensáis que ve? ¿pensáis que ve algo? ¿Eh? Vosotros miráis lo que tengáis lo que tengáis delante de vosotros... ...lo que tenéis delante de vosotros... ...lo que los vuestros huellos están recibiendo... ¿eh? ...que no percibiendo, que hay otro, otro concepto diferente... ...lo que están recibiendo... llena más eh, manches de determinadas longitudes de onda, ¿eh? manches de colores, nada más manches de colores. En realidad no, no hay nada en todo eso que usted diciendo. Esto eh, forma parte de aquello. ¿Por qué yo que estoy viendo una pantalla de ordenador, por qué pienso que la pantalla de ordenador no, no forma parte de la pared que tiene detrás? ¿Mm? ¿Por qué entiendo que está separado de esa, de esa pared? ¿Por qué entiendo que hay un pedazo ¿eh? de, de, de espacio ¿m? entre la pared y el ordenador? ¿Por qué no oye todo lo mismo? ¿Por qué no oye todo un plano? ¿eh? ¿Por qué yo veo fondo? ¿Qué pensáis? ¿Que eso oye normal? Como algunos han dicho, oye, pues claro que lleno es normal, para no y tal". No, no, pues no es normal. Eh, bueno, pues seguramente si... si ...alguno tenéis la oportunidad de hablar con, con algún profesional... ...con alguna persona mayor todavía... ...que tuviera esta experiencia que yo os digo... ...de, de, de adquirir la, la capacidad de ver... ...ya de mayor, pues seguramente vos dirá que hay que aprender a ver... ¿m? ...hay que aprender a ver... ...más fácil todavía, porque esto bueno... ...y un caso... <coughs> ...son casos más escasos... Pero, ...pero casos muy frecuentes los hay con la, con la audición... personas eh, que, que nunca nunca escucharon nunca oyeron eh, y bueno los avances de, de la de la medicina pues permiten ellos llegar a llegar a escuchar eh, no sé si oyisteis alguna vez hablar de los implantes cocleares... pero bueno pues hay una manera de suplir un, un problema nervioso que, que provoca la, la incapacidad para pa ejercer la función de, de percibir sonidos ¿Eh? y lo, lo solventan ¿no? pero bueno claro qué pasa que esa persona ¿eh? pone ni el implante coclear y ya ya siente ya el son nervio auditivo pues transmite transmite los estímulos del, de las vibraciones del aire ¿eh? en forma de y transforma en sonidos igual esa persona no, no oye nada oye muchas cosas soy un bato burrillo ¿eh? del, del que no es capaz de separar nada y entonces tiene que tiene que ir a sesiones con con un con un logopeda ¿eh? para que enseñe a sentir, para que enseñe a escuchar. ¿eh? Eh, eso que seguramente muchas veces ¿eh? pues dijeron que no llega lo mismo eh, oír, no llega lo mismo que sentir, ¿eh? que escuchar. Todos sabemos que, ye, que mesmo, no hielo lo mismo, ¿no? en un caso el, el sujeto está poniendo la, la su atención, está poniendo la su parte, está aprendiendo por ejemplo lo que eh lo que lo que una voz de una persona, lo que lleve un sonido de fondo, está aprendiendo a prestar la atención a, a esto y no prestarla a lo otro. ¿eh? ¿Cuántas veces estáis vosotros en una en medio de, de, de un irigay y estáis siguiendo una conversación perfectamente con otra persona, pese a que hay una tele prendida, hay otra conversación allá o hay, ¿eh? Pero estáis siguiéndola, ¿por qué? Porque eso es quien para pa reconocer lo que llee en la voz del vuestro interlocutor y poder fijar la vuestra atención en eso y evitar lo demás y tal. Bueno, pues eso lógicamente se aprende. ¿eh? No penséis que no se aprende, no penséis que no se aprende, no penséis que viene dado. ¿eh? La música, la música, yo estoy siempre que cuando me lo dijeron, pues la de Dios, porque vi que, que, que efectivamente, que ya la escena, que, que un, un cantar, ...también lo construimos ...poco a poco... ¿Mm? ...las primeras... las primeras veces que lo sentimos... ...sirve para de forma. Eh, ...cuántas veces... ...bueno... ...esperemos que nos haya pasado alguna vez... ...porque si no voy a quedar como la gocha... ...pero joder seguro que vos pasó... ...no vos pasó nunca... ¿eh? ...lo de estar sintiendo una canción... Y, ...y no ser... ...bueno pues no ser capaz de seguir... ...no saber qué canción ye... ...hasta el momento en el que decís... ...ah hostia pero ye esta... Y entonces en ese momento pues como que suena de otra manera. Hasta ese momento sonaba como, como desintegrada, como por partes. Y en ese momento suena como un todo. ¿eh? Suena como una integración. En ese momento construiste esa. ¿eh? O construimos, la cogimos los, los pedazos esos de, ¿eh? de audición. Los pedazos que estábamos recibiendo convertimos en una percepción. Primero o sencillamente estábamos recibiendo estímulos. ¿eh? Pero luego ya estábamos percibiéndolos. Y eso fue porque nosotros, ¿eh? como sujeto activo, ¿eh? como sujeto activo fuimos quien a construir, a coger todos esos estímulos, a coger todos esos yadrillos y a ponerlos configurando de algo con sentido. ¿eh? No sé si me explico. Estas cosas son, son chungas de explicar. A ver, son chungas de explicar. Y a lo mejor explíquenles mejor los libros, las cosas escritas que, que yo falando Especialmente yo falando que aquí en la ¿Cómo se habla ya sabéis que no hay precisamente un buen maestro. ¿eh? Yo no estoy aquí para pa enseñar nada, la verdad. Pero bueno, oye, yo cuento dos cosas. ¿Qué les entendéis? Oye, bien. que no les entendéis, no pasa nada, por eso todos los libros y, y todas estas cosas, suponiendo que vos interesen, ¿eh? puede ser que no os interese. Bueno, pero eh, esto <coughs> llega a la construcción a más pequeña o gran escala, como queráis llamarlo, vamos a decir a una escala, una escala de, de construir esos estímulos ¿sí? que, que nos llegan y tal, pero bueno, la construcción también afecta a las a ideas, la idea de la misma manera que el, que el que está empezando a ver que el bebé ¿eh? tiene que aprender a separar esos estímulos visuales, auditivos, tal, ¿eh? para luego con ellos construir, e integrar un todo les ideas, pasa lo mismo, ¿eh? pasa lo mismo. La idea ¿tien? de la misma manera que el, que el niño a través de esos que el bebé a través de esos reflejos que vienen por herencia tiene que aprender a construirlo todo ¿eh? Tiene que aprender a hablar, tiene que tiene que aprender a ver Tiene que aprender a sentir, tiene que, tien que aprender muchísimas cosas Tiene que aprender que el cuerpo y de él ¿Qué pensáis? ¿Que el, el bebé sabe que el cuerpo llegue? No, el bebé no tiene puta idea El cuerpo y de él, aprende apréndelo con el tiempo ¿Mm? Aprende que forma parte de él eh, Seguro que todos conocéis al, al niño ¿eh? Que tiene un, un desarrollo un poco más lento Y a lo mejor pues cuesta y dominar el el propio cuerpo, ya teniendo cuatro, cinco o seis añinos, cuesta voy todavía dominar muchas funciones del su propio cuerpo, ¿eh? cuesta de trabajo, pues, pues, hepatoso patoso, oye, oye eso que llamamos manaces, ¿eh? como yo, por ejemplo, <risa> sigo siendo manaces todavía a estas alturas de la vida, ya soy bello, ya no soy un año, pero bueno, eso ya lo mejor que nunca aprendí a, ¿eh? nunca aprendí a, a, a coordinar, pues, eso, la, ...la ambió voluntad, las órdenes que tenía que mandar... ...con las capacidades de los míos músculos... con ...bueno, pues ya no aprendí eso... ¿eh? No, o, ...o no tuve en ese momento... En ...la aprendizaje anterior en el que poder anclar eso... ...de una manera curiosa... ¿eh? ...porque una cosa que implica la construcción... y el, ...la posibilidad de anclar lo nuevo... ...en lo que ya tenemos... ...de enganchar las cosas nuevas... ...a las que vamos recibiendo... ...en las cosas que ya tenemos asentadas en nosotros... ...digamos, también metafóricamente... Que, ...que esas cosas nuevas... ...van a van a tener, imaginemos un, un ladrillo... ...pero pero que sea redondo... ¿m? ...un bloque de piedra redondo... ...claro, pues si todo lo que aprendimos en antes... ...y era cuadrado... ¿m? ...y toda la fila del ladrillo son cuadrados... ...¿qué va a pasar con el redondo?... Oye, pues que va a caer. ¿eh? Ahora vamos a pensar de otra manera. Vamos a pensar que en vez de un lladrillo irredondo, que llegue como una media luna, un semicírculo. ¿eh? Un lladrillo semicircular. Y vamos a, a, a suponer que todos los lladrillos que pusimos en la anterior fila son semicirculares también, pero, pero cóncavos. ¿eh? Lo vacío y la concavidad. ¿eh? Y este nuevo que tenemos, lo vacío lleve la, la convexidad. Entonces, escoño, pues mira, ponemos lo, lo redondo para abajo, ¿eh? la parte redondeada para abajo, entonces encaixanos perfectamente en la concavidad anterior y ¡pumba! entra de esa manera. ¿eh? Y entonces tenemos que nos encasó perfectamente y que por arriba quedó el plano, quedó una superficie plana. Ahora vamos a suponer ¿eh? que a otra persona, otro sujeto diferente, eh, llegue también al mismo yadrillo. Que son dos metáforas, que yadrillos son ideas escoces ¿eh? eh, que van llegando la misma idea y a dos personas, el mismo yadrillo y llega a dos personas. Pero una de ellas caso porque en lo anterior <coughs> eh, tienen yadrillos cóncavos, ¿eh? y entonces caso en la concavidad y de plano por arriba, perfectamente. Esa otra persona, por embargo, por su historia personal diferente, eh, todos los yadrillos que llegaron fueron planos. sino que tiene una tiene un borde plano bueno pues llega Jessie y tampoco tiene problema lo que ocurre es que en vez de encajar por la parte redondeada ¿eh? encajar una concavidad no tiene concavidades lo que falla fa es darle la vuelta ¿eh? y por la parte plana esa es ella la que encaja es la que pega con los demás y queda para arriba la parte semicircular quiero decir la misma idea llegó a dos personas diferentes pero uno interpretó la de una manera y otro interpretó la de otra porque tenían cosas previas ¿eh? y el que tenía unas cosas previas cóncaves a él le era imposible encajarlo con la concavidad con, la, con el semicírculo para arriba porque entonces no encajaba, tenía que meterlo para abajo y el que tenía dos previas con, con borde plano ¿eh? pues había exactamente todo lo contrario así que lo mismo Llegó a dos personas diferentes, pero cada uno ¿m? pudo engancharlo de una manera determinada. y, y Yo creo que sin allí hay una manera guapa de, de explicar por qué muchas veces lo mismo, la misma información, llega a diferentes personas, pero cada una de ellas la interpreta de una manera totalmente distinta. Y puedo ver una cosa totalmente distinta. ¿eh? Se juro que estáis fartucos de ver esto. Ya que, bueno, si no fuera Sina... pensaríamos todos igual. ¿eh? Pensaríamos todos lo mismo. Porque, lógicamente cada vez que vemos una cosa... Pues, oye, pues, lógicamente es Sina. Lo que pasa es que tenemos... tenemos muchos muchos bloques de ladrillos... que nos vienen del pasado. ¿eh? Eh, ya no lo que lo, lo que experimentemos... ¿eh? de bebés. y lo que experimentemos. Ya lo que vayamos experimentando en lo largo de la nuestra vida. Y en la escuela... La educación nos nos impone impone a los niños una serie de, de esquemas, una serie de formas, ¿eh? una serie de formas en las que va a tener que encajar todo lo demás y va a encajar lo que ellos digan y como ellos digan. Eh, tenemos la televisión, tenemos los medios, tenemos la, la la información que nos dan, tenemos a los demás. Toda esa gente va a estar continuamente ¿eh? humbiendo los ladrillos y de algunos van a recibir unos y de algunos van a recibir otros. Eh, de algunos recibirá la, la gran mayoría recibirán los mismos o reci, recibirán unos muy parecidos ¿Mm? y, y de algunos para bien o para mal recibiremos otros o recibiremos de otra manera y llegará un momento en el que ya eh, empecemos a encajar todos los ladrillos de una manera eh, bastante diferente como los encajen los demás llegará un momento en que los ladrillos del partido entre el, Real Madrid y el patatín pues encaixaremos de una manera que no tiene nada que ver con cómo lo encajen los demás ¿eh? Eh, habrá los que encajen los coches de una manera y otros que los encajemos de, de otra para pa volver a, a poner los, los ejemplos del principio ahora ¿eh? Eh, esto también tiene que quedar claro eh, esta manera de pensar mmm, no tiene que llevar en ningún caso al al relativismo al todo vale todo está bien todo es verdad porque claro como unos tenemos unas ideas previas y otros tienen otras pues claro unos encajan la china y otros encajan de otra manera y las dos cosas son lo mismo eh, no en colegas eh, esto no va por ahí eh, por ahí eh, digamos que hay cosas a lo mejor sí, y es verdad que que no podemos decir cuál es la verdad absoluta no eh, podemos afirmar al cien, por cien. que ninguna cosa sea totalmente mentira, pero eh, sí podemos afirmar, yo creo, ¿eh? y ahí joder, sin miedo que hay cosas que van a ser más verdad que otras. ¿eh? No que una sea verdad y la otra sea mentira. Sino que las dos son verdad. Pero los dos tienen una cualidad de verdad diferente. ¿eh? Una una poquina menos y otra otra poquita más. Un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, que yo creo que ya es muy gráfico y se con él se entiende bien. O yo por lo menos entendílo, ¿eh? o yo por lo menos entendílo bien, que el, el, el de la ciencia, en ciencia, en física, en ciencia, en física, cuando llega una idea nueva, no llega esa idea, resuelve la anterior, y ¿eh? que esa idea lo que pasa, la gran mayoría de las veces. Y que te explica la anterior. Y además te explica más cosas. ¿eh? Y más verdad que la anterior. quiero decir eso de la anterior y mentira? ¿Mm? Ejemplo que siempre pongo. Que ayer el que me pusieron a mí que me pareció muy guapo. Newton y Einstein. ¿eh? No sé si estaréis muy puestos en física. Pero si no, joder, pues hay otro ejemplo en la ciencia en la que te teáis más puestos. Si estáis puestos en alguna. A lo mejor no estáis en de alguna. Pero bueno. Eh, Einstein. Digamos que... que dice que, que Yema es verdad que Newton. ¿Falla eso que la teoría de Newton sea mentira? No. Cualquiera que... cualquiera que... cualquiera que... que, que, que, que tenga estas cosas, que tenga física, sabe que eso no es Eh, Dice el, el pistolero maníaco en el chat. Se provoca un nuevo paradigma. No mm, te creas. No estoy yo muy de acuerdo con eso. Por, bueno, yo voy a explicar el... el concepto que yo tengo de paradigma que a lo mejor tampoco es el mismo, ¿eh? Porque también la guerra términos conceptos y es tremenda. Pero bueno, yo veo lo de, lo de los paradigmas de la manera que a mí me lo explicaron o no sé cómo se llamaba este teórico de la ciencia que Hull, Hull y era el de los paradigmas. Bueno, no me acuerdo. Yo igual, no pasa nada. Que, que, que los paradigmas normalmente son opuestos. ¿eh? Si normalmente cuando Lo que él decía, decía, dos visiones, enfréndese. Esta persona que te digo, que no me acuerdo cómo era Jul, joder, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el teórico de los paradigmas armando huevos. Bueno, igual, que él decía, dos teorías, eh, dos visiones, enfréndese. Y una de ellas vence. ¿eh? Y además vence, dice él, por consenso. La mayoría de los científicos empiezan a, a defender esa idea. Vale, pues entonces sigue el paradigma dominante hasta que hasta que venga otro. Bueno, a mí no me gusta, no me gusta esta manera de verlo por varias cosas. Una ya, por así decir, el, el paradigma triunfa por consenso entre los científicos. Coño, ¿y dónde queda el criterio de verdad? No sé, según esa manera de, de velo, sería todo tan, tan relativo y azaroso... Cum, coño, no cool, cum, Efectivamente, efectivamente, Thomas Cum Gracias, muchas gracias eh, Y lo que tienen será neotónico, ser anecdóticos y miserables Que se te las cosas Y mentira, no tiene nada que ver con ser anecdóticos y miserable Tiene que ver con otras cosas Puede ser anecdóticos y miserables y tener un, un, una memoria Que yo no en un yermico Bueno, pues eso, cunian, efectivamente Los paradigmas cunianos Eso, pues Cum falaba de, de Del consenso del ¿no? azar el triunfo este paradigma y este no pero no yo porque este sea mejor que el otro yo porque hay unos cuantos que dijeron pues, pues venga este ¿eh? tiene las a la realidad en muchos casos son mejor eh, pues, la mayoría de la comunidad científica apoya una determinada idea pues por una serie de beneficios económicos o, o lo que sea eh, a ver ejemplo pues la, la industria farmacéutica. pues ya es fácil que algún médico apoye públicamente un determinado medicamento porque lo bien o con un determinado colectivo pues también te va bien untado y, ¿eh? y no, no utilice un criterio de, de verdad de verdad científica para pa apoyar o refugiar una, una idea pero bueno, ya te digo eso me, por eso no me convence lo del parásismo agoniano porque pone el... pone el criterio para pa, pa cam, pa cambiar el paradigma en el, en el mero consenso. En el mero consenso. Claro, tú puedes decir, bueno, pues ya es verdad, por la ciencia es una mierda y no tal. Sí, pero ya que la ciencia avanza. Y entonces, claro, si avanza, ya que desde alguna manera circula hacia la verdad. ¿eh? Mm, circula hacia más verdad que lo anterior. Eh, si no, si fuera mero consenso, pues uno avanzaría. Estaría siempre igual, porque unas veces avanzaría... O tres igual retrocedía, pero pero avanza. Hay los que dicen, no, yo mentira, la ciencia, ¿qué va a avanzar? Coño, pues, joder, hay cien años, no había, no había, yo qué sé, satélites en el espacio, yo había hilos. ¿eh? O sea que la ciencia avanzar avanzó, joder, es, eso yo creo que es que innegable, ¿no? Pues ese es el motivo por el que no me gusta, y otro motivo, yo por el que, el de que los paradigmas, según la, la de explica lo lo de explica o lo quería de explicar Kuhn de la manera que los ve los paradigmas enfrentense ¿eh? Enfréntese y uno gana ¿eh? y otro sencillamente pierde, yo creo que no en así tampoco, no llegue que uno gana y otro pierda, eh, así sin más, Llegue que uno contiene al otro, envuelve al otro, eh llega un momento en que si es capaz de explicar al otro Eh, la física de Einstein, eh, la teoría de la relatividad, eh, no venció a la teoría de, de la gravitación universal. La explica perfectamente. Lo que pasa es que explica muchas más cosas. La gravitación universal conviértese en un caso, un caso más, un caso de tantos dentro de la, de la teoría de la relatividad. Eh. eso me refiero yo. eso me refiero yo. La teoría de, de Newton. Eh, No, no niega la teoría de, de Copérnico ¿eh? la envuelve ¿eh? claro en Copérnico seguramente hay cosas incluso que podemos decir falsas ¿eh? pero que lleguen, no una hay cosas también verdaderas claro que hay cosas verdaderas ¿eh? pero vino otra después y envolvióla ¿eh? vino vino vino Einstein y envolvió subió en riba de Newton ¿eh? y envolvió La teoría de este, la teoría de la relatividad, puede explicar perfectamente toda la teoría newtoniana, toda la teoría de la gravitación universal. Pero al revés no. En ese sentido, la gravitación universal tiene menos verdad que la relatividad. La relatividad y más verdad que la gravitación. Les dos son verdad. Claro que sí, los dos son ciertos. no puedes decir ah está lloviendo mierda eh, vino vino a este, este no vale para nada no la basura todo lo que hizo a Newton que no vale para ¿Y mentira no no no y mentira es verdad ¿Eh? lo que ocurre que hay otra cosa que ye todavía más verdad joder uf esto y, y la hostia, ¿eh? mola mola porque haces unos pajes mentales con toda la verdad y la, y la mentira tremendes pero presta, joder Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida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 Es que me viste en una página web Con doce vas al lado Y una birra también Que estaba muy contento Y como distraído Te juro yo esa hora Estaba más que dormido No sé Son puras mentiras Son puras mentiras Esa tres veces bueno no son dos ni cuatro ¿eh? si dijéramos que llegan dos veces bueno estaríamos mintiendo no porque dos veces bueno está dentro de tres veces bueno o sea que sencillamente decir que bueno bueno bueno y tres veces bueno es más verdad que decir que llega dos veces bueno veis veis lo que vos decía El pistola ríe ¿eh? Claro, como echar estas cosas de matemáticas, ¿eh? Oye, pues que cuesta que estoy razonando. Si estoy razonando, ocurrirse mejor, ¿eh? Están discutiendo aquí en el chat, ahora, los, los sintientes Fuku y el, y el pistolero, eh, si, si los guajes de 13 años entienden a, entienden a Newton, ¿eh? Bueno, pues yo creo que una vez más eh, no llegue que uno tengáis la verdad y el otro está diciendo una mentira, eh, porque sí que se explica a Newton eh, y, y, y sí que y sí que hay de algunos niños que lo entienden, otros no, pero de algunos sí. Eh. El sistema educativo, como bien ya dejamos reflexado en un... en un programa especial que hicimos precisamente el, el pistolero maniego y, y yo un programa especial de neón dedicado por entero a la educación bueno pues en el dejamos ya bien claro que el sistema educativo pues bueno está bastante mal bastante mal enfocado bastante mal organizado y va más enfocado a, al conocimiento bruto ¿sí? que al descubrimiento en ese sentido pues a un niño le, le seguramente le dan el, el, el concepto Teórico de lo que es la gravitación universal y no se molesten en, en, en intentar hacer, ayudarlo a comprender el fenómeno de la gravitación. ¿eh? Seguramente. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, la gran mayoría de los niños es fácil que no entiendan ni papa ¿eh? de, de la teoría de Newton. Seguramente a lo mejor hay más de uno que ya es capaz de relatártela perfectamente, ¿eh? de relatártela a la perfección. incluso de, de explicarte fenómenos. ¿eh? Lo que pasa es que la mayoría es capaz de explicarlos sencillamente porque lo, lo vio en un libro ¿eh? y, no, y no y no lo entiende, no lo entiende realmente. ¿eh? Mira, pasa como con, con, con otros temas en, en la sociedad. mira y a ver si sí. esto puede, puede perfectamente en clase valga valga el término que vengo que vengo en pleno toda la noche pues perfectamente a lo mejor en clase con lo, con lo anterior eh, con el que las personas el hecho de que las personas los sujetos pueden eh, aprender no aprender aprender coger para sí eh, integrar en sí mismos las cosas solamente en función de lo que ya tienen De lo que ya aprendieron antes, de lo que ya tienen integrado. ¿eh? Eh, ¿cuál, ¿Cómo es? se llamaba este teórico, hombre? Este biólogo, Piayet, coño, Piayet. Eh, Piaget es muy bueno para. es muy bueno de explicando, de explicando estas cocinas. ¿eh? A mí me gustó mucho la teoría Piagetiana Y, y una de y una de las que me ayuden a mí a entender un, un poquito en el mundo Pellet decía decía en entre otras cosas y bueno pues de una manera un poco más complicada de lo que yo voy a contaros, ahora decía eso que que que el mecanismo por el que el niño el sujeto el individuo iba aprendiendo eh y era el mecanismo de de de acomodación eh. pues un conocimiento nuevo llegaba y provocaba un desequilibrio y entonces bueno pues el organismo ¿eh? buscaba equilibrarlo porque buscaba acomodarlo, ¿eh? buscaba ese equilibrio intentando acomodar ese conocimiento nuevo al conocimiento que ya que ya tenía integrado, que ya tenía acomodado, buscaba acomodarlo también, ¿eh? Eh, y era importante el, al contrario, si ese, ese equilibrio el conocimiento nuevo generaba el desequilibrio y había que tender al, al equilibrio, ya la manera en la que lo, así muy a grandísimos rasgos, vamos a ver ya la manera en la que muy a grandísimos rasgos él lo, lo de explicaba pues entonces, vamos a ver eh, vosotros que veis que los niños eh, los jóvenes cuando llegan a adultos, después de pasar por todo ese sistema que que que transmite la información de esa manera que no transmite la que no intenta fomentar la capacidad crítico que no intenta transmitir el conocimiento real la comprensión que que no busca que que los niños que los educandos aprendan esa información sino sencillamente que aprendan sin la h intercalado que aprendan teoría y no que aprendan conocimiento Eh, extraña vos que lleguen adultos y sean perfectos ciudadanos eh? que que que se traguen lo que dice el telediario que piensen que es verdad lo que lo que busta, lo que ellos están contando en el periódico eh? que que no sean quien a a cuestionar cosas como que se llevo pues, pues como la democracia eh? extraña vos eh? yo no digo cuidadín eh? yo en este momento por ejemplo yo ya vos digo no Eh, tengo unas determinadas ideas pero no digo que esas ideas sean necesariamente mayores mmm, que esas que mantiene la, la sociedad en general joder, pienso que sí, si no, no les no les tendría no les, no les defendería yo pero soy consciente de que pienso que sí en este momento pero pienso que no llegue un, un absoluto hombre, sí es verdad que yo soy capaz de explicarlos a ellos ¿eh? ...y ellos no son capaces de explicarme a mí... Eh, ...yo... ...mismamente, a ver... ...ya es mucho más complejo, pero... ...por lo menos ahora estoy diciendo... Eh, ...que yo... Eh, ...entiendo que ellos... ...piensen así... ¿na? ...porque a lo mejor ellos son un producto... ...un determinado sistema educativo... ...donde determinadas influencias... ...donde determinados conocimientos previos... ...que no ellos permiten... ¿eh? ...anclar, acomodar... este conocimiento nuevo pues eso de que eh, bueno de, pues, de que estamos en un sistema injusto eh, de sometimiento eh, bueno pues fue que el partido por ejemplo por, por decir una cosa yo a veces digo lo por ahí y y más de que la gente sencillamente y incapaz de recibirlo ¿eh? ya, ya no puede ser percibirlo casi de recibirlo Yo cuando digo, oye, pues el partido este que supuestamente eh, está gobernando con mayoría absoluta, eh, recibió el voto de una quinta parte de las personas que viven en España. ¿Ah? ¿Cómo, cómo que tal? Y entonces digo, yo, sí, sí, pues en España viven tantos millones y por tipo tanto, tantos otros. Ah, bueno, pero claro, no, pero, pero bueno, y, y claro, y las personas que tienen derecho al voto. Y yo respondo, sí, claro, efectivamente, los que tienen derecho al voto, y porque los demás no lo tienen. Bueno, entonces ya, pero yo veo, <risa> yo veo muchas personas la gran mayoría, que yo esto no lo digo la gran mayoría de las personas, ¿eh? Dígolo aquí porque, bueno, estoy pues, yo cuido y digo aquí para que lo sienta todo el mundo y tal. Pero bueno, siempre te cometen <risa> lo, ando, lo ando contando a todo el mundo, cuéntelo nada más a los que pienso que pueden entenderlo. Pero muchas veces resulta que, bueno, pues sí que yo estaba equivocado y que no pueden entenderlo. y, y pescanseme de eso de que allí como como si, vos, como si os falares en un, en un idioma que no conocen son incapaces de ponerlo en ningún sitio claro, hay que empezar por mucho más atrás hay que empezar por mucho más atrás, ¿eh? hay que por mucho más atrás. Eh, si de alguno de los que estáis sintiendo esto tenéis experiencia en educación ¿m? o sencillamente tenéis fríos <risa> así nada de fácil eh, sabréis que para enseñar una cosa ...hay que empezar... ...por cosas previas... ¿eh? Eh, ...el dicho es de que... no puedes aprender a multiplicar... ...si no sabes sumar... ...fue algo inciso... ...si puedes aprender a multiplicar... ...sin saber sumar... ¿eh? Si, ...si lo que lleve un, un... aprendimiento bruto... ¿eh? ...si tú aprendes como lo que dos por cuatro... ...ocho... ...y aprendes estables... ...coño, pues sí, sí, sabes... ...pero si quieres pillar al concepto de lo que lleve... ...una multiplicación... Tienes que tener el concepto de lo que es una suma, si no es absolutamente imposible. ¿eh? Y decir tienes que empezar por cosas más sencillas para luego llegar a cosas más complejas, más complicadas. Bueno, pues este este tema ya es exactamente lo mismo. No tiene sentido ¿eh? que yo pretenda de explicar. Bueno, pues que eso que llamen Eh, ...la democracia... El, eh, ...la elección de todas las personas... ...que vienen en un sitio y tal... ...pues no tiene sentido que yo intente explicar... ...que no lle así nada... ...que no lle de la manera... ...que yo no digo que sea... ...o bueno, dirélo para mí mismo... ...pero no quiero decir ahora... ...o cuando lo intento hacer ver a otras personas... ...que sea bueno ni malo... ...sencillamente... ...que no lle como nos dicen que lle... ...o como quienes hacen nos que lle... Que lle. ...no lle así... Lle ...de otra manera, ¿vale?... mejor peor no tengo ni puta idea de otra manera ¿Mm? bueno pues a lo mejor para que puedan entender esas cosas pues tendría que ten, tendría que empezar por explicarlos una cosa mucho más mucho más sencilla ¿eh? Eh, cosas previas que que que no comprenden o que bueno pues qué sé yo a lo mejor tenía que empezar explicando ellos esto del, del sistema educativo, de, de cómo se tienen unas ideas que no necesariamente les generaste porque sea en verdad, sino que a lo mejor les generaste porque no tenías la posibilidad de generar otra cosa. ¿Mm? Eh, hay que empezar por atrás. ¿Mm? Si si tenéis también alguno, yo tengo la eh, experiencia en, en enseñar a personas que tienen dificultades de aprendizaje, ¿eh? sabréis que la única manera de, de, de que aprendan cosas llega a ellos les muy masticaes, muy masticaes, ¿eh? eh, eh, llegar al, al, al, a la simplicidad del ridículo. ¿eh? Muchas veces decían me lo de alguna de alguna persona cuando yo hoy te explicaba, intentaba, eh, bueno pues um, consensuar con ellos, no manera de enseñar tal, decimos coño, pero eso no será un poco ya ...pasarse, no será llegar al extremo del ridículo. y yo decía no palmas ¿vale pecar por lo por lo por lo sencillo ¿eh? que por lo complejo por lo complicado no sé si vos conocéis el, el famoso la famosa <coughs> interpretación esta de Tipico del vaso de agua ¿eh? en la que se pase un un sketch entero de explicando cómo se llena un vaso de agua bueno pues qué coño pues eh, oye a lo mejor fue y falta para algunas personas con determinados con determinadas dificultades para adquirir aprendizajes pues fai falta de de desa manera igual fai falta de explicai de explicaios que el vaso é que ponerlo debajo o grifo y non enriba porque nosotros dos amornos por fecho pero a lo mellor no a lo mellor esa persona amornado por fecho yo tengo trabajado, yo sou mi malo ya vos dices soy manaces soy mi malo con el trabajo manual eh <risa> yo de verdad soy extremadamente malo a lo mejor yo porque en esos momento me aprendieron bien a facelo o, o por lo que sea o por algún tipo de traba ahora sí ya tengo trabas físicas eh pero bueno, ahora yo, yo, yo era malo, malo en esto antes bueno, pues a mí cuando trabajé en cosas que, que eran básicamente manuales pues tenían que darme lo todo masticado tenían que decirme cómo se hacía no podían dar nada por fecho y habitualmente sí que lo dieron, dieron muchas cosas por fechas por pues sabíes ¿eh? y entonces claro <ríe> así me digo a mí ¿eh? que o, o me encontraba una una buena una buena persona ¿eh? Eh, que, que me explicaba que me explicaba como era como como se hacían las cosas ¿eh? bien de explicar es bien más eh, marcha un, un tal rachel Eh, perdona, hay eh, que corte. Marchón talware Rachel del chat y dice, buenas noches, hay que madrugar mucho otro día más. Bueno, anda, pues nada, oye, eh, felices sueños y felices madrugáis Si está prestándote, cosa que ya os digo, yo no entiendo muy bien, pero si vos presta, vos presta, oye, yo voy a voy colgar esto de, de del archivo. Entonces, puedes puede sentirlo también por, por el archivo. No sé cuándo va a ser. Si mañana, si pasado, si para cuándo, pero bueno, que va a ser. ¿Eh? de ese mes en cuando mira coño tampoco pasa nada que tienes tantas cosas que hacer que no puedes mirar pues de ese mes en cuando mires a ver si está que te ayude buenas noches <coughs> o es Rachel, eso. Eh, bueno que te yo contando joder ahora marcho la pieza no te yo contando la manera de de enseñar a personas que tienen dificultades para el aprendizaje y como yo mismo eh, y seguramente cualquiera de vosotros porque todos en general tenemos cosas que se nos dan mejor cosas que se nos dan peor pues seguramente haya algún de algún aspecto de alguna dimisión a que necesitemos que se nos expliquen las cosas así na, ¿eh? Eh, no sé si, si lo ves así nada más me pasa a mí pero bueno para mí en el caso de en el caso de los de los trabajos manuales pues joder, no hay, no hay no hay color y así na, así na. yo ya era mal manejando la, la paleta en la obra Eh, y era malo manejando la, la carretilla elevadora y era bueno pues y era mal pues, soy malo en general en todas las cosas que tienen que ver con con hacer cosas con les, con las manos hay otras entre que, que se ida mal al trabajo intelectual a mí es por ejemplo dáseme bueno pues bastante bien ¿eh? el trabajo manual dáseme mal el intelectual dáseme un poco mejor ¿eh? No tengo yo claro que se me dé bien, porque si se me diera bien, ahora pues sería una persona importante. A lo mejor sería, yo qué sé, científico en el CSIC, ¿eh? pero y en vez de ser científico en el CSIC, soy anedónico y soy miserable. Yo lo que tengo, no es mejor ni peor, pero, pero en fin, oye, pues unas, unas veces um, vales por una cosa y otras veces vales para otra, ¿eh? es lo que hay. ¿Quién es esto? Hablando de, de... De aprender de niños y tal... No sé si... Si recordaréis aquel... Aquel programa... Tanto... Surrealista, diría yo... Pues eh, sí, yo creo que... Más que surrealista... Eh, expresionista... Yo creo que... Eh, no ya que yo sea un experto en... Eh, en corrientes artísticas... Pero bueno, sí... Su, estaba la cosa... ahí cercano al expresionismo ¿Mm? bueno, el hecho de que de que tuvieran esta sintonía, el, aquel programa llamado el planeta imaginario ¿eh? programa supuestamente de visión niños, igual por eso salimos unos cuantos en, en la generación un poco rarinos, eh un poco rarinos, porque yo creo que entre la bola de cristal, que si el planeta imaginario en en, en, en, en barrios asamudos de un en cuando también decían cosas un poco ñin, ¿eh? Salí ese tono o sea, no sé yo, no sé yo si todo eso tendrá que ver un poco ñin ¿eh? con cómo salimos unos cuantos ¿eh? en la misma generación habrá que ver si en si generaciones siguientes también salen ¿eh? pues son es así, entonces ya descartaremos la influencia de de la bola de cristal o del planeta imaginario o, o si ya que no salen pues entonces es igual podríamos considerar que lleva una variable a tener en cuenta ¿eh? una variable que por supuesto cualquier gobierno de bien tiene que tender a, a eliminar yo creo que hoy los niños no tienen nada parecido a a la bola de cristal, al planeta imaginario, a Barrio Sésamo, a esos costes, a los Fragles, tíos, eh, acordáis vos de los Fraggles, eh, si tenéis la posibilidad de, de buscar por Youtube eh, un vídeo que no me acuerdo cómo se titula, algo así como pero bueno que la protagonista lleva Bikina Curry, una de los curres, acordáis vos de los curres? aquellos que estaban todo el puto día trabajando pero nadie tenía muy claro para qué valía su trabajo esto todo fraga el que tenía perfectamente claro que que de sobres de los curris solamente valían para comer y los fragos comían comían construcciones curris ¿Cómo dijimos a salir normales con esos mensajes joder con la, con la rusa vería cuando salía diciendo aquello de ¡Viva el mal! ¡Viva la capital! imposible, pues, sí, sale normal. Así salimos, unos haciendo la radio cu cuca, la radio libre y otros sintiendo radio libre en vez de estar sintiendo emisores normales, joder. Pero bueno, ya lo que hay... Tenemos la putada de que ya vimos, ¿eh? Y... yo sigo convencido de eso que os decía... Que una vez que ya te pescanceaste de lo que hay... Ya no te vale para nada cerrar los huellos... Que sí, que sí, que la ignorancia será la felicidad... Pero... <risas> la ignorancia también mientras la hay, Pero cuando ya ves la vela... ¡Ay, amigo! Acabamos la felicidad... Y ya no puedes volver a ser ignorante, porque quieres no, que ya lo sabes. El cifral de Matrix decía, quiero que me resente, pero no quiero guardarme de nada, ¿eh? Eso me pasa a mí, que en el mundo real no puede pasar. En fin. Bueno, amigos, eh, vamos a ir despidiendo el programa. Esta semana, ¿cuánto fue...? Una hora y cincuenta minutos. Bueno, anda, pues nada. Entre ¿eh? acabar con la despedida, que yo para despedirme unos vueltos con un perro pachase, ¿eh? pues Pues entraba a despedir, al cantar este de, de, de fin, que yo un poco el yargo y tal, pues seguramente guapamente llegaré a estos dos horas o cerca. ¿eh? ¿Visteis? ¿Visteis lo que es esto? Madre de Dios, si me xiné, vos que un día tenga que volver. Ya no sé cuánto tiempo lleva Nedonia con. programas de dos horas no programas con la posibilidad de dos horas unas veces son programas de una hora y cuarto otras veces son programas de una hora y veinte otras son de una hora y cuarenta y otras veces hasta pasar dos horas pero bueno normalmente eso cuando tengo alguien conmigo aquí que claro tomar oye pues empezamos a hablar y, ¿eh? y no hay manera de callar no hay manera de callar pero bueno oye ¿eh? no que en serio que digo yo como tuviera que volver a, a hacer nomás una hora me va mal daba para nada en fin eh, lo dicho que terminóse un saludo muy especial un saludo muy grande a toda la gente que tuvo metido en el chat ¿eh? un saludo al mi amigo Fuku un saludo al mi amigo el pistolero maniego un saludo a Hugo Rachel No sé quién era Guerrachel, pero que sea quien sea, que, sella, que, sella, que un, un saludo muy grande igualmente, espero que, que lo sienta en, en muy ferio. Un saludo, por supuesto, a las demás personas que estuvieran sintiendo esta noche en Edonia en punto directo, bien sea a través del 107.3 de la, de la frecuencia modulada. Eh, seguro que ahí estuvo el, el policía de todas las noches de todos los jueves un saludo muy grande para él y un saludo para todos los demás que tuvieron sintiéndolo también ¿eh? el 107 eh, en el triple o del punto radio cubo motor, pero también a los que todos a todos los que tuvieron sintiendo esto a través del 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? esa esa gente secreto esa gente discreto básicamente porque no puede ver cuántos cuántos hay los que están conectados a, al internet si sí puedo verlos pero los que el número por lo menos números a ellos pero pero la gente que tiene el 107.3 no puedo verla pero sé que llevo mucha de verdad que ¿eh? de verdad que ya me pagan nada más el toque ya me, me reñeron me echaron la bronca me dicen a ver, que me he movilado que mogollón de peña que estamos aquí en el 107.3 y no dices nada si joder claro que os digo un Un saludo y un abrazo muy grande. Y por supuesto, para toda la gente que, aunque no sea 2 de mayo, ¿eh? que sienta este programa cualquier otro día. ¿eh? Bien sea, oye, pues en el coche conduciendo camino a la pola y ande, eh, o, o en el trabajo, mientras estás fragando para cerrar el chigre, que sé yo, me igual cuando sea, ¿vale? Un saludo muy grande a, a todos. y bueno pues ya sabéis yo para terminar no me queda no me queda otra cosa que, que decimos ¿eh? Eh, lo mismo que ya que ya estoy fartuco de, de, de, de, de decimos siempre joder entonces venga decimos que en un boscoyan y fácil caso joder que no buscoyan que yo la, la semana que viene que no tenemos aquí otra vez vale venga un saludo muy grande a todos y que no buscoyan Tomadura de pelo. Porque el pasado por arte de magia Tiene vida propia y va cambiando Según convenga de biografías En la enciclopedia Limpiando total